¿Apariciones, fantasmas y los muertos aparecen? Están, ¿Esos hechos son hechos reales? ¿Se pueden interpretar de una forma diferente? ¿Qué son los fantasmas? Son apariciones de los muertos esta noche en el debate Zona Cero, en el debate de la Rosa de los vientos, un debate con Miguel Pedrero y con Manuel Carvallano. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Ayer nos contabas una serie de casos en el círculo secreto, uh -huh. una serie de casos en las cuales las personas, incluso, escuchábamos eh, sus voces, eh, decían haber vivido una serie de experiencias, una serie de experiencias con espíritus, con fantasmas, con lo que sea, pero una serie de experiencias que habían dejado una huella real o no real, pero una huella en su físico. Sí, casos bastante terroríficos, eh, Hablamos de fantasmas agresivos o de apariciones fantasmales agresivas Yo creo que ya está colgado en la página web y cualquiera lo puede escuchar Y, y lo que hemos hecho también es <coughs> dar voz a esas personas Es decir, ofrecer sus testimonios Y desde luego yo creo que son casos... Muy a tener en cuenta, sobre todo porque algunas de esas personas confesaban que habían sufrido auténticas agresiones e incluso dolencias físicas eh, que las habían llevado a, a, a acudir al, al médico y algunas de esas personas con casos bastante graves. no Yo creo que son historias muy, muy llamativas. Presentamos una serie de elementos a partir de los cuales vamos a debatir, vamos a hablar Manuel Carvellal, esos casos, esas experiencias son reales o no son reales o las tenemos que interpretar de otro modo son reales en tanto hay una persona que las relata, son experiencias. Sí, pero ¿ocurrieron en realidad o no? Lo que es susceptible de ser interpretado es el origen. Sí. Y no, no, incluso aunque hayan ocurrido, los parapsicólogos a esto le llaman fantasmogénesis y espectrogénesis. Y cuando utilizan génesis es porque la parten del supuesto de que lo ha, las ha generado el mismo sujeto. Y ante el mundo de los fantasmas, o los testimonios de fantasmas, básicamente, si eliminas, por supuesto, el fraude, la malinterpretación y demás, te quedarías con dos opciones fundamentales, la espiritista y la parapsicológica. La espiritista es la que plantea que se trata de apariciones de difuntos, de personas que regresan desde el más allá, y la parapsicológica es la que pretende que serían fenómenos generados, Por, ese, por esas capacidades que todavía no conocemos de la mente humana. Hombre, no sería muy serio que hace quince días estuviésemos discutiendo si existen más allá. Yo me manifiesto abiertamente incrédulo al respecto. Entonces, mi opción... Es que en esos casos el origen seguiría siendo más acá que más allá. No, pero, es, pero esto... no es demasiado eh, atrevido. Si la hipótesis es eh, común, la corriente, los fantasmas son los mm. muertos. Pensar que los fantasmas son reales, eh, las experiencias, pero hay que interpretarlas como un producto de la mente. Pensar que es la mente humana la que genera eso no es más... Eh, Irracional, entre comillas, irracional, más Mira, atrevido que la teoría de los propios muertos. ¡Oh! Te voy a dar dos hechos que yo creo que no podemos obviar cuando hablamos del mundo de los fantasmas. No, no sería justo. Uno son los experimentos que realizó inicialmente en 1972 en Canadá el matemático Art Owen y supervisado por el psicólogo Joel Wilton, con otros ocho participantes en total. Durante varios meses, ellos intentaron estudiar, fíjate que interesante, las expectativas, que esta palabra es muy interesante, las expectativas de contacto con el más allá, pero en laboratorio. Entonces, ¿qué hicieron? Crear un eh, objetivo que no pudiese ser real, o sea, imagínate que nos juntamos todos, vamos a intentar hacer un experimento para contactar con él más allá, pero sin que exista la mínima posibilidad de que ese contacto sea real. ¿Y cómo hacemos eso? Inventándonos un personaje. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué se os ocurre? Pues Silvia dice, pues podía ser un, un inmigrante marroquí que llegó en patera, que se llamase Mustafa, por ejemplo, y Miguel dice, bueno, y además murió en un atentado. En 1979, él pidió la transición española y entonces Bruno lo dice. Sí, además era muy musulmán, pero era gay. Para que sea más contradictorio. Y Juanjo dice. -tenemos, sí. tenemos poco tiempo para el debate y nos está contando. No, aquí bueno, un yo quiero que no sabemos a dónde va esto. El porque estamos hablando, estoy hablando de que no. Y, mucha y, gente y quiso contar el contacto, el experimento, Philip, que es de lo que estoy hablando, es que a lo mejor contactaron, fue tan espectacular que a lo mejor contactaron con alguien real. No, era imposible, no existía ese personaje. No hubo un Mustafa inmigrante que murió en un atentado por presidir Vox en la transición. Pero te, ¿Te das cuenta Uy, que su Hombre de fe. O sea, ¿Te das cuenta que es un hombre de fe? El año pasado, año cero, el año pasado, en el año cero, en tu revista publicasteis otra réplica de este experimento, que se replicó en Estados Unidos, que se replicó en Europa. Hombre, no, pero no, la, no lo conocéis, a pero a lo que voy por contarlo. Es un experimento en el que crean un fantasma, se imaginan un personaje ficticio, se ambientan, crean toda la biografía, y llega un momento en que se produce la aparición del fantasma, que se produce el contacto, en que hay tipología y movimiento de objetos, hay descesos de temperatura la aparición de un fantasma ese es el primer ejemplo, es decir, ellos demostraron que la expectativa de la voluntad humana en contactar con el más allá podía generar un fantasma real entre comillas lo de real pero el segundo caso es todavía mucho más increíble porque se produce en España en octubre de 1983, cuando un grupo de científicos, de médicos, de físicos, de investigadores, en una sesión mediúmnica, llegan a tomar una muestra de 13 centímetros de ese ectoplasma que se proyecta desde la boca de una medium en un experimento en, la, en el laboratorio en Barcelona. Y que fue analizado, yo lo vi, yo vi ese fantasma, ese trozo de fantasma en casa de la Mich. Ellos en ningún momento se plantean que eso es algo sobrenatural, sino que dan una interpretación completamente parapsicológica, digamos, no está diciendo nada es que no está diciendo nada, vamos a ver Es que estamos no callando nada, nos está aquí echando un rollo tremendo. Pero, que, que por cierto, tenemos que reflejar un poquito lo que ocurre. No hay te hay dejan, que no, Miguel, no te dejan, poco, no, Miguel, Hay que poner ayer... un poco de imagen eh, a las cosas. E, <risa> Manuel Carballa ha tenido un pequeño, un pequeño percance y tiene un bastón y ha sacado el bastón no, para un bastón <risa> no una garrota, sí, una sí, garrota. para no. hacer que le daba a Miguel. Soy el de la A ver, el experimento del fantasma de es muy interesante, pero entonces Manuel está dando a entender que las eh, la unión de las mentes de varias personas pueden crear una entidad real con vida propia. Yo creo que la navaja de Okan a lo mejor se la puede clavar en el estómago. Que sí. ya hacer, ¿no? porque, porque, porque desde luego está defendiendo una cosa bastante tremenda, lo cual bueno me parece me parece muy bien. Es, más, es, es el, la fe mueve montañas de toda la claro, vida. Es, es cierto que se ha intentado replicar el experimento del fantasma Philip, pero bueno, con resultados bueno, más o menos cuestionables o, o, o desde luego no tan increíbles como los de ese aparente fantasma Philip o sea, que de formas... defendías la reencarnación hace, hace, dejas terminar hace 20, porque 20 minutos yo te he de dejado hablar bastante estos tiempo. fantasmas victorianos que viven Manuel, en los déjame... castillos pasa? que perdieron el bonobús y se quedaron ahí anclaos para toda la eternidad eh Si me dejas hablar, a, a lo mejor pues, pues te, te aclaro esos conceptos. ¿no? Eh, me voy sacando eh, la navaja del pecho. Eh, sí, pues <risa> sácate ya la navaja de Ocam, porque la historia del fantasma Phil sí, consiguieron cambios de temperatura, objetos que se movían aparentemente, etcétera, etcétera, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad enorme... De casos, de apariciones, de familiares fallecidos ante sus seres queridos, incluso llegándoles a ofrecer información que no podían conocer. Y este tipo de casos no son extraordinarios, sino que son ordinarios. En cada familia hay un caso de este tipo. Es decir, no es algo extraordinario, paranormal, sino que es algo muy habitual, que no se suele contar, pero que es así. Y te puedo contar casos miles, pero <risa> Algun, algunos de ellos. No, no, porque claro, es que para hacer una teoría general nos tenemos que basar en casos, ¿no? En, en historias concretas. Y no podemos hacer una teoría general de mil historias. Y, y en algo más, que sea replicable y que sea falseable. Es que, si no es, son relatos. Es que las apariciones... Este tipo de fenómenos, las apariciones fantasmales, las apariciones sí. no son replicables en laboratorio. No? no? No, son replicables o sea, vamos, en laboratorio. Pues la bibliografía ah, está llena de lugares donde supuestamente avivan fantasmas. Pero vamos, no, está, no estamos hablando yo estoy de, harto de, los de ir a no esos lugares a buscar, a buscar a esos ¿Me gustaría, fantasmas. Me no hay algún caso. Año 1989. Beatriz Teresa Borges. Este caso es uno de los que publica Juan José Benítez en, su, en uno de sus últimos libros, que es Estoy bien. Es un caso absolutamente espectacular. ...que le llega de segunda mano... ...alguien que le dice... ...oye, alguien me ha contado esta historia... ...y Benítez llega a, a esta mujer... ...Beatriz Teresa, Teresa Borges... ...año 1989... ...hacía varios meses que había muerto su ex marido... ...del cual se había divorciado en el año 78... ...o sea, hacía 11 años... ...y ella cuenta pues... ...una típica aparición fantasmal... ...una luz que da lugar a una neblina... ...y, y observa a su exmarido fallecido... ...y le dice lo que le viene a decir... ...como en la mayoría de estos casos... ...no son mensajes celestiales... ...sino cuestiones muy mundanas... ...y le dice, oye... ...que mm, durante muchos años... ...he eh, eh, abierto una cuenta secreta... ...esta mujer vivía en República Dominicana... ...en Santo Domingo... Esto me lo dice. El, ...el fantasma de su marido... ...le dice, de su ex marido... ...he abierto una cuenta en un banco de Venezuela... ...con mucho dinero... ...con 300.000 eh, dólares... Y es una pena que esto se pierda para mis hijos. Y entonces le ofrece el número de cuenta, el banco, eh, la ciudad en la que se encuentra ese banco, que es Caracas, capital de Venezuela, y la, la encargada del banco que solía atenderlo. ¿Mm? Con toda esa información, esta mujer lo deja ahí, hasta que, bueno, pasados unos días, pues se lo cuenta a los hijos. Los hijos son muy incrédulos, pero pasadas ciertas semanas, deciden hacer averiguaciones. Y efectivamente, en ese banco de Caracas hay... ...una cuenta con ese número... ...en el que hay casi 300.000 dólares... ...y logran recuperar ese dinero... ...pero ahora te voy a contar otro caso... ...que he seguido de primera mano... ...Hernando Acosta... Eh, eh, eh, ...pueblo de Colombia... ...estaba durmiendo con su madre... ...cuando era chiquito, tenía 8 o 9 años... ...y de pronto se despierta... ...porque su madre se está moviendo en la cama muy nerviosa... ...y él se levanta y ve a su madre rezando... ...y frente a su madre una figura vaporosa... ...de un hombre, de un hombre mayor que se acerca hacia ellos, le sonríe y desaparece cruzando la pared y, por lo tanto, pasando a la habitación en la que dormía su hermana, que también ve a este ser, porque no estaba dormida. ¿Mm? A la mañana siguiente lo comentan, ¿no? ¿Qué es eso? La madre dice, bueno, bueno, no os preocupéis, no es nada. Esa misma mañana reciben una llamada telefónica porque la madre de esta mujer, es decir, la abuela de los dos niños, el abuelo de los dos niños, ha fallecido, ¿Mm? Esta mujer hacía mucho tiempo que no tenía contacto con sus padres por una serie de problemas familiares, total. Que al final, como ha muerto su padre, deciden ir al entierro y al velatorio. Y los dos niños lo que ven en la caja es a la persona que se les ha aparecido. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar tanto a Hernando, que vive ahora en España, como a la hermana que vive en Colombia. O sea, ¿cómo puedes explicar estos casos? Es muy complicado. Otro, también muy espectacular, y si queréis luego os cuento uno que viví de, prim de primera mano. Pero esto es muy también muy sí, interesante. suerte tenéis todos, ¿eh? eh ma, ma. Este también, sí, déjame contar solo esto. Vicky, Vicky, eh, una, una chica de la Coruña, Vicky Pico, que tiene pues la típica aparición fantasmal con su abuela, que había fallecido unas semanas antes. La abuela se le aparece, le dice una serie de cuestiones. La mayoría de las veces es simplemente para decir, estoy bien, no lloréis por mí. Yo le pregunto, ¿pero esto ha sido un sueño? Y dice, no, no, porque eso me despertó, o sea... Eso me zarandeaba y yo pensé que era mi hija que estaba durmiendo conmigo. Cuando abro los ojos veo a una mujer, una figura vaporosa, a pocos centímetros de mi cara, y es mi abuela. Y le dicen gallego, porque la abuela hablaba gallego, oye, no, no te muevas tanto, no te estés nerviosa, que vas a despertar a la niña y se va a pegar un susto. pero no puedo ser un sueño, y dice, imposible, porque es que no me volví a dormir, ¿no? Bueno, la cosa queda ahí. Poco antes de fallecer, eh, eh, Vicky... Y, y su marido se separan. Y la abuela nunca le perdona al marido esa separación, porque piensa que es culpa de él, aunque se separaron de mutuo acuerdo, y siempre con decía lo mismo. Como ves por la rúa como lo vea por la calle, voy uno a aventar. Es decir, lo voy a canear, ¿no? Bueno, pues justo al día siguiente de esa aparición, justo al día siguiente, se presenta el marido en casa de Vicky y le dice, le dice oye, dice, no te vas a creer lo que me ha pasado, que he visto a la abuela. Y cómo, lo vi cómo la vio, es una historia tremenda, es decir, que se apareció ante la nieta y luego aventó. Con Almohadilla Rosa Vientos está la encuesta en el perfil de la Rosa Vientos en Twitter, hasta ahora, la encuesta sobre el debate de esta noche, existen los fantasmas el sí, hasta ahora dicen el 62% de los oyentes, no dicen el 38% de los oyentes. Mira, yo hago un ejercicio Ey, No, no, ahora, ahora deja a Manuel vale, que claro, es que Yo le podía claro. contar muchos casos estoy recordando Espera, uno, con un caso. sí En la comisaría de Vigo Que sí. están investigando una desaparición De un empresario de Vigo Que no había desaparecido Y llega un tío, como pasa muchas ¿Cómo veces ¿Cómo se investiga una desaparición que no ha desaparecido la persona? No, que ha desaparecido ah, que vale, tiempo vale. desaparecido Entonces llega a hablar con uno de los inspectores Del Cuerpo Nacional de Policía un, un buen amigo Un tipo para dar información Porque dice que se le ha aparecido el fantasma de ese tipo y que le ha dicho que está en una finca, en una leira en Albollo. Ya va a contar una sitio. fricada claro, en un alboyo claro. y efectivamente cuando llegan allí descubren que el tío estaba muerto y durante la investigación policial se descubre que este tío era parte de la banda que había intentado hacer un secuestro express, se les había ido la mano y lo habían matado bueno, y había acudido claro es que, es que, es es que, los es que como existen. siempre confundiendo el tocino con la velocidad es Miguel, que estoy parte del supuesto estoy de que cualquier historia que te cuenten es real y son historias no, no, no, reales no, no, no, y, ¿y que no, hacemos no, con ellas no, no ver, son, son casos muchos de ellos en, el, en los que hay varios testigos que a mi me llegan de segunda y de tercera mano es decir, ellos no me buscan a mi sino yo en, sino que yo los encuentro y en este caso son te varios testimonios que yo no conozco estoy... historias así yo hace Mira. Ni, un mes, ni un mes una persona muy cercana además a mi que tiene la aparición de su padre después de fallecer y además le da pánico, ella no busca esas apariciones porque siente terror pero es que su abuela, es decir, la madre de su padre Y su hermano, a mí me cuentan que la misma noche, ellos ven de repente en la casa, y además es una casa que yo estuve también, que tiene un pasillo muy corto, a la derecha está el cuarto de baño, enfrente el cuarto de su tío y a la izquierda el de los padres. Y los dos describen el, el aspecto del padre en el mismo lugar. Son tres testigos distintos. Tú puedes, ante ese testimonio, puedes decir, bien, pues esta persona volvió del más allá para transmitir una información, o el duelo es tan grande en esa pérdida... Que los tres comparten sí, sí. esa experiencia. Los casos es la de los que yo te estoy hablando no tienen nada que ver con eso. Nada los casos de los que yo te estoy hablando es que varias personas identifican a alguien fallecido que no conocían la misma noche a la vez. Es decir, ¿cómo explicas eso? Saca, saca, en vez de la navaja de Okan, saca la espada láser de Okan. ¿vale? <risa> pero me, me gustó, ya que he hablado de una fricada, me gustaría contar otro caso serio, que Manuel también <risa> conoce, y que hace pocas semanas hemos estado Venga, rápido, siguiendo ¿no? la historia. Sí. Bueno, es, Un crimen que se produce en un. en Pontevedra, aparece un cuerpo en un monte de la provincia de Pontevedra, la, la policía, en este caso la Guardia Civil, intenta seguir varias pistas, no logran dar con nada, con lo cual, como muchas otras veces, publican la información en la prensa con la foto del cadáver de esta mujer, a ver si reciben algún tipo de información. Eh... Un periodista del diario de Pontevedra comienza a hacer una investigación... ...y se da la casualidad de que su tía eh, pues solía realizar sesiones de Ouija... ...o estaba vinculada al mundo del esoterismo. Hace una sesión de Ouija donde aparente para contactar con esta mujer y obtener alguna información. Y se presenta una entidad que dice que es la mujer fallecida, que se llama Rosalía, que traba, que trabajaba en un club de alterne de una ciudad de Portugal, ofrece un número de teléfono de ese club de alterne, dice cómo la mataron, dónde la mataron y que en realidad la trasladaron a ese monte. Para, eh, para despistar a los investigadores y que pusieron velas alrededor como si fuera un ritual un crimen ritual, o sea, un crimen ritual y que era absolutamente falso y que la habían matado por otra serie de circunstancias porque eran atracadores atracaban y pensaban que ella los iba a denunciar a la policía porque los, los había conocido en uno de estos clubes de alterna etcétera, etcétera finalmente detienen a los responsables de este hecho y todas las informaciones coincidían saca otra vez Eh, la espada láser de Ocán. Con Almadía Rosaventos está la encuesta. Preguntamos a los oyentes si existen o no los fantasmas. Eh, comentarios. Eh. Un caso, yo creo que es un caso paradigmático que hemos escuchado en algunas otras ocasiones. Dice el oyente D'Arte, etc., Tim Bruno se llama así, ¿no? Mirad, el caso de mi madre y mi tía. Cuando mi madre murió, llevaba cinco años sin hablarse con mi tía, que vivía en Asturias. A los doce minutos en de morir mi madre, me llamó mi tía para decirme que se lo confirmarse porque la había visto en un sueño. Manuel, Tiago. Bueno. Porque dice, oye, si es que, di algo. Bueno, hay millones de casos. Bueno, de y, bueno, y, yo, y yo quiero que no se le haya oído a Juanjo por lo menos un mínimo de opinión. <risa> a ver qué te ha cogido atrás. No, no, no, yo es que no lo sé. Porque, bueno, aquí más o menos se, se ha dejado entrever, sin que lo hayamos aclarado, que cuando hablamos de fantasmas estamos hablando de difuntos. Cosa que yo ni siquiera tengo claro, porque estaríamos hablando de apariciones. No sabemos realmente cuál es la causa de desaparición. Puede ser, el mismo fenómeno puede ser adoptar la forma de un fantasma de una aparición mariana o de un humanoide, ¿no? En principio no sabemos cuál es la génesis que lo provoca. Bueno, aparentemente, desde, desde luego, el fenómeno es diferente. Tenemos que hilar muy fino para... Pero hallar, bueno, como, como no sabemos no, no la causa, te quiero decir pero... que, que no. Puede ser, pues, si tú coges la teoría de Caravaca, pues un agente externo que adopta mil formas y puede estar jugando también con, con el con, con el individuo, ¿no? con el testigo. Bueno, pero casi, o sea, casi no sabemos. es más increíble esto que tú estás diciendo la no. posibilidad de que se presenten fallecidos no, ante que... sus seres queridos. No, no, no. Claro, estamos sí, claro, hablando eso de, digo de que cosas yo lo incluso todo. muchísimo más increíbles. No, que a mí me, me sorprende por eso, que a veces precisemos mucho y que pensemos que tiene que ser de esa naturaleza así de más allá. Yo se estoy que, convirtiendo, Bruno. Hasta ahora vas ganando, Miguel, con el 67%, el 67 de los oyentes que piensan que existen los fantasmas. Manuel... Hasta ahora vas perdiendo el 33%. Esta vez pierdes, ¿eh? Es normal, normal es que unas... estoy lesionado. Y es claro, normal, claro. No se <risa>